diciembre naturalmente es un mes de, de balances de puesta a punto de ver objetivos alcanzados y también de marcarse pautas ya pensando en el año que se acerca y de qué manera se pueden proyectar las cosas a diferentes niveles para un nuevo para un nuevo año en este caso eh, tenemos hoy la visita aquí en los estudios del licenciado julio ríos Director de Fortalecimiento Organizacional del Centro Latinoamericano de Economía Humana, más conocido por, por CLAE. Y desde hace un tiempo, Julio se ha incorporado a, a CLAE y esta es la primera conversación que tenemos, ya terminando un año, ya incorporado a CLAE, ya con un diagnóstico personal, supongo yo, de cómo está la situación, con un balance para hacer de esta primera experiencia 2023, y supongo yo también con muchos proyectos de cara al año 2024. Vamos a ver si me equivoqué en el diagnóstico. Julio, buen día, bienvenido, un gusto tenerte en casa. Buen día, Jorge, encantado de estar acá y bueno y muy feliz de ser parte del programa y de estar en contacto con tu audiencia, que sé que es mucha y, y muy valiosa. Recién sí, venía mira. escuchando a, uh -huh. a Mauro Mendiuro, eh, que, que estuvo en la entrevista, eh, no en la anterior, sino en la, la, la que estuvo antes, uh -huh. este, y, y bueno, y me trajo también muy buenos recuerdos, porque a Mauro lo conozco muy bien, este yo trabajé muchos años en la Universidad Católica aquí en Punta del Este, sí. diez, más de 10 años, o sea que tengo fueron una, compañeros de trabajo. Y fue era docente nuestro en, en la católica y la verdad que tengo un excelente recuerdo de él porque mauro es de esos docentes que saben mucho pero, o sea son muy buenos profesionales saben mucho del, de su tema pero tiene la, la virtud digamos de tenía y tiene seguramente la virtud de, de, de, de enseñar este de una forma de hacerseana y y haces entender fácilmente que es una virtud de, lo, de los grandes los grandes docentes tienen esa virtud Este, te pueden explicar cosas muy complicadas de una forma sencilla cuando veas eso por la calle eh, para la oreja porque quiere decir que estás ante un tipo muy valioso sí, y Mauro sí. es uno de esos sí, nuestros oyentes eh. lo valoran y, y, y lo destacan eso que Mauro les hace fáciles las cosas de la economía, exacto, que muchas veces de repente exacto. en otras palabras no las entienden, pero cuando Mauro las analiza o las comunica siempre siempre resulta fácil de de razonarla. Entonces, creo que es un, un valor agregado que tiene que tiene Mauro sí. que que es muy importante, es muy importante. Y bueno, esa es parte de la vida del docente, bueno, y en la universidad tenemos en el Clae ahora que es donde me toca ¿Mm? este de, de desarrollar mi trabajo y hacer mi aporte, este bueno, hay hay un montón de de cosas para hacer, hay un montón de proyectos interesantísimos, estamos cerrando un año que fue con de mucho trabajo, de mucho esfuerzo donde todos los equipos este la verdad que se pusieron al hombro una cantidad de proyectos y bueno, y puntualmente acá, tú sabes que CLAE está en Montevideo en su, lo que es su sede central digamos, donde funciona la, la facultad de la cultura y también funcionan muchos posgrados, sobre todo en el área de educación eh, y después tenemos la sede de Punta del Este que es, es, una, es como una joyita para sí, nosotros porque además de que se hace preciosa, digamos las instalaciones, es decir, lo más importante es este los proyectos que funcionan ahí adentro. Tenemos dos este dos facultades que ya hace años que están funcionando y funcionan muy bien, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, que están en franca expansión. Este ya tenemos como esto ya empezó hace unos cuantos años, tenemos una cantidad muy importante de egresados en las dos facultades, o sea, tenemos médicos Este, trabajando en todas las instituciones del país, este, tenemos eh, abogados, escribanos que están bueno desarrollándose profesionalmente y también llevando la impronta esta de CLAE a la sociedad, a la comunidad, que es un poco el sentido de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? O sea, eso esa es la clave del asunto. Me da la impresión que CLAE Punta del Este desde que surgió hasta ahora tuvo el tiempo necesario como para recorrer el proceso de, de, bueno, del nacimiento, de la aparición, de la madurez, de irle buscando eh, el adecuado perfil para, para los objetivos que se marca eh, y llega justo en este momento de expansión, yo diría que hasta de explosión de Punta del Este en este tiempo pospandemia, que nos tiene asombrados a todos cómo cambia este lugar. Uh -huh. es impresionante eh? en todo en todo sentido no y también también me da la impresión que estamos en un momento de, de, de, de gran desarrollo en lo que tiene que ver con lo que va, va a traer la, la educación a todos los niveles Exacto. es así es así es y, y, y encuentra está esta esta situación la encuentra parada así como para dar buena respuesta y terminar no solamente consolidando lo que ya tiene, sino pensando en otras cosas de futuro. Mira, nosotros estamos, ya te, te voy a, a dar una primicia también, porque nosotros te decía, tenemos, este esto, es cierto lo que vos decís, este, hay un desarrollo importante que se nota mucho, sobre todo en la educación media uh -huh. y, y primaria, digamos, inicial, que de muchas familias que han venido a vivir acá y están trayendo a sus hijos a, a formarse acá, este obviamente porque se mudaron y se vinieron a vivir acá, a punta del este este, este... Pero eso también se ve en la llegada de, de, de estudiantes de otros países que están viniendo para acá. El CLAA empezó muy fuerte con eso. Sí, Después tuvo es una, muchos brasileros, este, es venían, y de, otro, y de Europa, de muchos países. en La Facultad de Medicina empezó así, uh -huh. con una comunidad muy este, diversa de gente que venía de muchos lugares. Ahora eh, se ha sentado un poco eso y siempre hay extranjeros, pero no en la medida que había antes. Pero estimamos que van a volver y iban a iban a acercarse más a Punta del Este porque Punta del Este tiene ese atractivo que no lo, gracias a Dios no lo pierde, digamos, ¿no? De ser un lugar seguro, lindo, agradable y son es muy importante Y el Cla acompaña ese proceso de, de, de crecimiento de la, de la oferta universitaria, o sea, en Uruguay tenemos un Uruguay tiene muchas cosas valiosas, pero una muy importante es este sistema universitario que tiene donde conviven universidades públicas como la UDELAR, que es enorme, y la UTEC, este, que también ha, se ha metido con mucha fuerza en, en, en Uruguay y está desarrollándose como una, una universidad tecnológica que brinda este formación muy importante para, para, para lo que se está viviendo hoy en día. Y después las universidades privadas, que hacemos nuestro aporte, tratando de cada una de poner su sello. ¿no? Te decía lo de, la, lo de la primicia, porque estamos ahora, mirá que interesante esto, estamos lanzando para el año que viene una licenciatura en informática aquí en Punta del Este. Pero eso no sería lo original, digamos. Lo original es cómo surge esta propuesta, creo que eso vale la pena contarlo. Uh -huh. Acá hay un instituto en Maldonado que hace muchos años está instalado y trabajando en estos temas, que es el Instituto 6. Ahí está la familia Escaso al frente, Leonardo Escaso, Leonardo padre, Leonardo hijo y bueno, y otra y otra gente que está trabajando hace mucho tiempo para para sacar adelante este, ese proyecto, digamos, formando jóvenes en en tecnología. Y hace un buen tiempo, ya hace un par de años, eh, CLAE empezó a, a, a tratar de generar una criatura nueva, digamos que es una licenciatura, pero hecha en conjunto con el CEE. Entonces Eso es bien interesante, porque eso, eso, eso creo que es lo, lo novedoso del asunto. ¿no? O sea, un instituto universitario se une a la Universidad CLAE y juntos hacen un proyecto de eh, formación eh, de grado, una licenciatura, en informática porque entendemos que es una es un área en la que hay mucha necesidad en la comunidad y hay que desarrollar este proyecto porque qué y donde la demanda supera la oferta. Donde ¿sí? la demanda supera la oferta y también creo que fue muy inteligente este planteo de juntarnos, asociarnos con, con una institución con la que pudimos hacer por suerte un muy buen vínculo y, y sacar adelante este proyecto en que es en conjunto, ¿no? O sea, el C y la S se unieron para lanzar esta licenciatura, hicimos el lanzamiento de la semana pasada. Mm -hmm. Eh, vamos a abrir el año que viene esperemos que en abril ya está en el mes de abril del 24 estar funcionando este vamos a funcionar o sea, es una carrera de clave digamos que el, el clave va, va a despedir su título al final este pero la carrera el, va a funcionar eh, logísticamente en la sede del 6 del 6 Este, pero bueno, estamos unidos en esto diversificando y, un poco este, la, la, la oferta, la oferta sí, también. Y, y también eso porque la sede de la Universidad no se está quedando chica uh -huh. eso también es interesante uh -huh. o sea, uno de los problemas que tenemos hoy sobre la mesa este, que me lo, recuerda, te da, te me lo recuerda me lo recuerda Selva Lima que la decana de la Facultad de Medicina todos los días me lo recuerda Julio necesitamos espacio, necesitamos este lugares este, para, para recibir a, a muchos más alumnos que están llegando Hasta ahora estamos bien, sí. pero viendo el crecimiento que tenemos, este, en un tiempo no, nos va a quedar chica la sede y vamos a tener que hacer algo. Te quiero hacer un comentario antes de redondear esta parte de la conversación. Hasta hace no muchos años insistíamos en que Punta del Este tenía todas las condiciones para ser una ciudad universitaria, porque en definitiva todo lo que se necesita para la locación de quienes eh, se vengan a estudiar es una infraestructura edilicia que bueno que les permita vivir de manera adecuada. Sin embargo, en Punta del Este tuvimos siempre nueve años con las luces apagadas todos los apartamentos. sí uh -huh. Y que teníamos que lograr poder, fuera del verano, ver las luces prendidas en esos lugares, ocupadas por estudiantes. Siempre pensando que eran los estudiantes que se venían uh -huh. a instalar acá para estudiar. Resulta que ahora los hechos, y en definitiva, porque no también, lo que ha pasado con la pandemia lleva a revertir esta situación y ahora no es el estudiante el que empieza a venirse sino la familia con el estudiante y ya no para estar durante épocas de estudio sino ya a instalarse en el departamento mm -hmm. como eso cambia la ecuación y a su vez también eh, eh, dispara en la necesidad del desarrollo y de la capacidad de respuesta porque en definitiva cuando el clae que no hace tanto que empezó mm -hmm. con toda esta experiencia puntual este empezó Claro, eligió un lugar físico que a mí me parecía, digo, bueno, acá hay hay paño para cortar, hay lugar y espacio para para rato, y quién diría que poco más, un poco menos de una década, si hay que pensar de que eso está quedando chico para sí. dar respuesta a una demanda que sin duda va a seguir creciendo, eso... Sí, sí. Es, inevitable. es así, me acuerdo la, la me hiciste acordada de los, los orígenes del proyecto Punta del Este Ciudad Universitaria. Claro. Tenemos un amigo en común que, sí, sí. que fue el corazón. Y de la de importancia que tiene el clúster en todo esto también. El, ¿no? Exacto, con Luis Faral trabajamos Seguro. desde el 2009 en sí. esto. Nuestra preocupación inicial era eso, cómo hacer eh, cómo atraer a los jóvenes a venir a Punta del Este para estudiar su carrera universitaria ahí me acuerdo que tuvimos problemas muy interesantes como vos decís lo de las luces apagadas uh -huh. nos costó en el comienzo bastante el tratar de cambiar la mentalidad de los propietarios de que le alquilaran la casa de los estudiantes ¿Sí? porque como tenían en la cabeza alquilar en la temporada no querían alquilarla durante el año porque tenían miedo que se rompieran la casa, que los estudiantes dieran es cosas y entonces eh, te das cuenta que no se veía la, la ventaja esa de ganar de ganar más, digamos, o sea, alquilándosera en todo caso durante mm. el año a los estudiantes y en, en verano a los a los inquilinos que venían antes, ¿no? Este, nos costó. Y ahora yo creo que el desafío un poquito en la línea de lo que estamos hablando es eh, trabajar mucho en la calidad de la educación universitaria. Este, hacer que esa educación sea de, de calidad que sea atractiva para que los que están viniendo a vivir con todas sus familias cuando terminen el bachillerato piensen en la posibilidad de quedarse acá porque no te olvides que muchos de ellos de repente son extranjeros que están viviendo acá con su familia y bueno y un fenómeno bastante natural es que cuando llegan a la universidad vuelven o, o se van a otro lugar directamente uh -huh. o vuelven a su lugar de origen no entonces tenemos que digamos tener una oferta muy buena como para que sea tan atractiva que la gente los jóvenes decidan continuar acá ¿no? porque el Bien. mundo cada vez es más global este y cada vez es más fácil eh, hacer una, un programa una formación en el extranjero inclusive a veces ni siquiera sin ir a veces sin ir al lugar digamos ¿no? online este hay mil posibilidades ahora que no había hace 20 años este, y entonces este tenemos que ser muy atractivos y la única forma de ser en una universidad de es atractivo es dando una educación de calidad donde vos tengas buenos docentes tengas una buena infraestructura tengas buenos programas, actualizados, este, prácticas este, y tengas algo muy valioso que es profesionales que ya se formaron, que están trabajando en el medio y que te están hablando de ti en, en sus lugares de trabajo, ¿no? Eso al es, es final, viste, la, la hora de la verdad es cuando para toda universidad es cuando sus egresados están trabajando en el, en el, en el medio, digamos, ¿no? porque Ese es el examen final, te diría que es el examen más importante. Para Bien. los chicos el más importante es cuando se reciben, pero en realidad el más importante es cuando están trabajando. Después de la pausa hablamos de lo que viene justamente, y de eso, no solamente lograr de que el estudiante decida este lugar, elegir este lugar, eventualmente su familia también, sino el día después, el día que después que se recibió le entregan el, el, su diploma, y decir, bueno, y ahora con el diploma, ¿cómo ejerzo? ¿Dónde ejerzo? Y me da la impresión que en varios aspectos, en varias actividades en varios rubros, pero básicamente lo que tiene que ver con la medicina, a Maldonado eso lo está viniendo muy bien, porque está teniendo una demanda también Maldonado un crecimiento en lo que tiene que ver con la demanda de la salud, que sí. le obliga a, a, a las a las mutualistas y a la salud pública a tener personal capacitado en todas las áreas y de repente, bueno, no hay que salir a pensar en traerlos de otro lado, sino que son genuinos porque se van generando o sea, acá. acá sobre eso quiero hablar contigo, ya volvemos Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información diciembre, cambiate a sanatorios Zen Mautone y unite al mejor equipo de salud de Maldonado. Accede a más beneficios. Un año de emergencia móvil sin costo para ti y tus hijos menores a cargo. Consultas, estudios y medicamentos a menor precio. En diciembre, si tu cédula finaliza en dos, cambiate a sanatorios Zen Mautone. Tenemos la camiseta puesta y el mejor equipo de Maldonado. Contactanos al 4222-5353. sanatorios Zen Mautone, parte de tu familia. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en todas sus redes de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quiñeras, número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25. Frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. Hace 40 años nació Cardiomóvil, siendo la primera empresa de emergencia médico móvil del departamento. Desde entonces, nos hemos dedicado a brindar protección a miles de personas, todos los días del año, de forma ininterrumpida. Los valores que inculcaron nuestros fundadores los mantenemos y redoblamos todos los días. Honestidad, cercanía, profesionalismo y calidez hacen que en este 2023 celebremos toda una vida juntos. Afiliate, llamando al 4222-8700 o ingresando a cardiomovil.com.uy Cardiomovil.com. 40 años de experiencia. Si buscas seguridad y confianza en tus negocios e inversiones inmobiliarias, la escribanía Melina Ramos te brinda el asesoramiento legal sólido y personalizado que necesitas para proteger tu inversión. Cada paso hacia la adquisición de tu propiedad y la concreción de tus negocios necesita contar con la mayor seguridad jurídica. Escribanía Melina Ramos. Tu seguridad es nuestro compromiso. Contacto escribanarramos.com Celular 095-542-573 Ahora en Sur Hacienda, de Román Guerra y Pérez del Puerto. Brindamos estacionamiento gratuito y vigilado a pocos metros de nuestro local. Sí, en pleno centro de Maldonado, único local de cobranza y casa de cambio con estacionamiento. Nuestros clientes retiran la tarjeta Sur Hacienda y reciben este beneficio. La mejor cotización asegurada y el mejor servicio también. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. Frecuencia abierta. Eh, Julio, pensando en, en, en lo que viene, pensando en el futuro también, eh, creo yo que eh, hay un, una facilidad de parte del CLAE, que es la práctica en experiencias de tareas externas de parte de los estudiantes e inclusive también de los profesionales después que, que se reciben. ¿no? Yo recuerdo que llamaba mucho la atención que cuando CLAE llegó y los alumnos llegaron a segundo o tercer grado, ya estaban haciendo práctica en la de todos los días, en los uh -huh. propios centros de asistencia, ¿verdad? Y me parece que una una, una experiencia formidable, que sí. salir del aula, supongo yo, capaz que le estoy me estoy equivocando, pero salir del aula e ir a vivir un, un, un centro de asistencia médica, un profesional que quiere ser médico, eh, tiene tiene que tener eso un valor fundamental en su formación profesional, ¿es así? Exacto, sí, sí, no, es que en realidad el... el el centro asistencial se vuelve un aula mm, para el estudiantes nuestro porque claro. ahí es un lugar de aprendizaje fundamental los estudiantes nuestros de medicina desde el primer año, la carrera dura 6 años y los estudiantes de medicina desde el primer año están yendo a los hospitales y sanatorios uh -huh. a hacer sus trabajos acompañados, no van solos obviamente ¿no? van sí, acompañados claro. de sus docentes interactúan con bueno, con el público que tienen que atender ahí, este haciendo las con, tareas de apoyo con en los el, problemas de salud las claro, no, la, la tareas no, de apoyo que puede no, hacer un estudiante bien. no este como te decía yo de, de recién, bueno, después del examen final cuando se reciben es cuando, bueno, cuando tienen que ejercer la profesión y ahí es donde realmente se ve Este, hasta donde ya hasta donde dan los pingos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, en la formación nuestra le damos enorme importancia a en lo que son las prácticas. O sea, las formaciones obviamente tienen una dosis importante de teoría, pero después hay que eso llevarlo a la práctica y la mejor forma de llevarlo a la práctica es acompañado por docentes en el lugar Donde tenés donde donde donde suceden las cosas digamos ¿no? que es en, en, en medicina es en los hospitales y en los sanatorios donde los chicos nuestros estudiantes tienen que ir a, este con el respaldo atrás de de su, de su docente que están al lado digamos pero tienen que ir empezando a vivir lo que es ser médico no este, entonces ahí el, eh, también pasa lo mismo en derecho los estudiantes los también tienen sus prácticas nosotros tenemos en, en derecho algo muy importante que es el consultorio jurídico móvil es un proyecto que tenemos con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, te uh -huh. vale decirlo eso también, porque es muy importante para que se pueda este, llevar adelante, pero ahí tenemos en la Facultad de Derecho, donde está el doctor Mario Garmendia, que Garmendia. es decano hace unos uh -huh. cuantos años, y, y la doctora Iscribana Gabriela Iparraguerra, que trabaja ah, ahí al lado de Garmendia todo el tiempo, y la verdad que se, se ponen al hombro la Facultad, y ellos están este, impulsando este consultorio jurídico, que en realidad recorre todas las localidades del departamento, y ahí llega el, el, ¿no? el unibus con los estudiantes, este, con profesores, con profesionales y asesoran a la gente que lo necesita en los, en, además, el, sí, ¿no? en los distintos no. lugares pero además es este, es eso, es va, vamos al lugar donde está la gente no, no, no esperamos que la gente venga a, sí, a, a, a, a también digamos sería otro camino digamos sí, ¿no? invitarlos sí, sí, a que no, venga que la, a la gente clase. que no vive en Maldonado capital a evitarle el eh, desplazamiento. Exacto. Entonces, de a a, llegar a Igual, llegar este no sé a Pan de Azúcar, uh -huh. llegar a, a Solís, digo, ya esos lugares con este con este servicio que es muy valioso para la comunidad, sin duda, pero que es extremadamente valioso para nuestros estudiantes porque est ahí están viendo lo que pasa en la realidad y lo que van a tener que enfrentar el día que sean profesionales y estén trabajando. Hablamos de los profesores. Mira, los profesores, los profesores son que el punto central. En el comienzo de todo esto era todo un tema que los profesores tenían que venir de Montevideo en su gran mayoría. Exacto. Bueno, todavía pasa un poco eso, ¿no? Eh, cada vez hay más profesores locales, pero cuando hablas de los profesores de una universidad, en este caso de la nuestra, de Clae, eh, estás hablando de lo central. O sea, los centrales son los alumnos uh -huh. y lo que sigue, básico, son uh -huh. los profesores. Este, en la medida en que vos puedas captar, interesar a, a buenos docentes para que den las clases y acompañen el proceso de crecimiento y formación de los estudiantes, tenés muy buena parte del terreno ganado. De, te faltan unas buenas instalaciones, digamos, que no son lo más importante. Repito, lo más importante son los alumnos y los profesores y después por supuesto si tienes una buena logística digamos como para poder desarrollar la tarea obviamente eh, es, es, es necesaria este y también es fundamental en la formación no porque vos tenés que tener los la tecnología como para que los chicos puedan ver cómo funciona el cuerpo humano, este, ¿no? Este, los abogados, los futuros abogados y escribanos puedan ver, digamos, utilizar los medios este informáticos y los medios de una buena biblioteca, digamos, donde puedan eh, acceder a los libros y a los materiales que necesitan para poder trabajar, este unas buenas bases de datos para tomar lecturas de de cosas que están en internet digamos ¿no? pero los docentes son la clave y los docentes este acabamos de tener ahora el sábado una jornada de docentes de fin de año docentes de la facultad de derecho este que la verdad que tuve en esa jornada eh, participé de la jornada y pude ver eh, ese intercambio tipo de evaluación este de, del trabajo del año este y, y la, la calidez del vínculo la calidez de la relación porque en definitiva Cuando vos lográs este, formar equipos y los armás bien, este tenés la mitad del partido ganado, digamos, ¿no? Porque ahí está la clave, el factor humano es la, es la clave, así nació el CLA, digamos, el CLA nació por la por por la darle la importancia a lo que es la economía humana, o sea, medirle el lado humano de la economía. Uh -huh. Este, ese fue como el origen, digamos, ¿no? El hacer un aporte al desarrollo de la comunidad, al desarrollo social. No importa solo el desarrollo, sino qué tipo de desarrollo, ¿no? Entonces cuando cuando vemos lo que vimos el otro día el sábado pasado el, también el, el, una jornada liderada por Mario y por y por Gabriela, este donde vos ves a casi 50 docentes, gente con mucha experiencia, gente docentes de primera calidad, realmente tenemos docentes que son todos referentes en sus áreas, digamos, ¿no? O sea, es muy importante eso. Y bueno, y que estuvieron ahí todo el sábado toda la mañana del sábado, después terminamos con un buen almuerzo de camaradería que fue espectacular también es parte del asunto, ¿no? Ir armando esa comunidad y generando ese ese buen ambiente, esas conversaciones este informales donde vas conociendo más al otro, para mí es buenísimo porque estoy como estoy recién llegado, vine en marzo al mm -hmm. clae, para mí eso también es una oportunidad de oro porque empiezo a conocer más a los profesores en, en, en el día a día. Este, esas cosas son claves y bueno, y en eso hay que trabajar, hay que tratar de captar buenos docentes, mantener los que tenemos, este ir captando otro y formando es muy interesante eso también, cómo los docentes de mucha experiencia van formando a otros. Nosotros tenemos, por ejemplo, en medicina al doctor Humberto Correa, que uh -huh. es eh, fue el primer decano de la facultad, es un referente, es una persona muy sabia, eh, pero además eh, es de estas personas digamos, que logra transmitir eh, sus conocimientos de una forma sencilla, agradable, Este, y bueno, Humberto tiene un equipo de, de, de médicos y, y estudiantes que están de alguna forma al lado de él y, y, y creo que también se están formando para poder de alguna forma este eh, ayudarlo y apoyarlo en este trabajo no porque ¿no? las cosas no se hacen solos, ¿no? entonces hay que ir armando sus equipos, aquí formando y, y lo menciono Humberto porque me consta que, que Humberto tiene sus su grupo de, de, de, de profesionales él, él va dejando la semillita en cada uno Que es fundamental porque... En, ese, en esa transmisión de conocimientos, en ese vínculo, que yo creo que es lo, lo esencial es el vínculo, ¿no? cuando vos vas generando buen vínculo con tus estudiantes, con, tu, con la gente que está formando, esa es la parte central del asunto, porque después si tenés un buen vínculo, la transmisión de conocimientos en realidad no es, no es lo más valioso, o sea es el cómo lo transmitís, lo, lo valioso, ¿no? y si vos tenés un, un buen docente que además es cercano, tiene buen vínculo con sus estudiantes, Este, comparte abiertamente lo que sabe, se preocupa por el crecimiento de los otros, busca que los alumnos sean tan buenos como él o mejores, no este ahí tenés la, el 80% del partido ganado. Hablame antes de redondear la charla el tema de, de cómo cómo se avanza en el tema de inscripciones, cómo viene el interés de, de las inscripciones para el 2024 bueno, ahora nosotros estamos lanzando como te decía, esta carrera nueva que en mm. realidad la estamos lanzando ahora o sea que eso está empezando y después tenemos para las carreras de, de aquí de Punta del Este tenemos medicina, ya tenemos una muy buena cantidad de inscriptos, medicina es una carrera que tiene mucha demanda, la verdad este nosotros también tenemos una política de becas que es muy generosa este, porque nosotros queremos que los, ver, la, el, uno de los temas claves de las universidades privadas es el acceso o sea, facilitar el acceso. Es un tema que es un tema digamos, bastante complejo, digamos, porque en general las universidades privadas se sostienen con la matrícula que pagan los sí, estudiantes. ¿no? Sí, entonces sí. tampoco puedes decir, abro las puertas y hay todo el mundo, porque después tiene que pagar todo lo que, lo que está detrás. ¿no? Es cierto. Este, entonces este, lo que hay que romperse la cabeza es un poco para ver, pensar cómo podemos ayudar a las familias que, que tienen dificultad y que no pueden este, acceder a pagar la matrícula para que sí puedan ingresar a la universidad. ¿no? Entonces tenemos una política, la verdad, muy generosa de becas. Eh, damos muchas becas. Tenemos un concur dos concursos durante el año, este, en los cuales entregamos una cantidad de becas muy importantes Y, y creemos que es una, una forma de, de, de facilitar ese acceso. Y tenemos muy buena cantidad de inscritos en este momento. Para Medicina estamos muy bien. Por supuesto que seguimos inscribiendo, ahora hasta fin de año y después en bueno, final en enero arrancamos de vuelta, después del 8 o 9 de enero ahí que volvemos a abrir, ahí hay una semana enero que está cerrada, está cerrado de la sede. Eh, y bueno, y en febrero también retomamos. En Derecho es lo misma, es la misma situación. Ya tenemos un número importante de inscritos en, en las dos carreras. También tenemos posgrados en en ambas facultades. ¿no? Tenemos dos posgrados en, en la Facultad de Derecho son muy interesantes Este Un posgrado vinculado al tema de los derechos humanos Que ya tenemos una generación que está cursando Y está por egresar Y estamos abriendo una nueva generación Y después tenemos un, un posgrado que está impecable Que se eh, basado en el tema de Focalizado en el derecho a los contratos Que es un tema muy, muy importante para, lo, para el ejercicio de la profesión Después de los abogados este y bueno y en medicina tenemos un posgrado en traumatología, tenemos un posgrado en acupuntura médica, que es también interesantísimo, con profesores que están se han preparado en extranjero para, para médicos, que, que se han preparado en extranjero para poder darle cursos a médicos de acupuntura, muy interesante, y otros proyectos más, ahí en medicina tenemos a Selva, como te la mencioné hoy, que cuando te das media vuelta te... te, te ste el foco dos minutos y te trajo una carrera un posgrado nuevo sí. o una idea nueva para ser el año que viene que eso también está muy, muy pero muy bueno este entonces hay una amplia gama de oferta para el año que viene tanto las inscripciones seríamos todavía abiertas digamos este como el programa frecuencia abierta nosotros estamos las inscripciones abiertas este y, y bueno y esperemos este poder captar a, a buena parte de la, de la gente interesada en, este, en estas áreas son áreas en la que tampoco Eh, hay tanta competencia acá, digamos, o sea que si querés estudiar Derecho, eh, Claes, es un lugar mu muy reconocido con una gran trayectoria acá, si querés ser escribano o abogado y medicina ni hablar, porque desde uh -huh. de los orígenes allá en el 2005 cuando llegó Luis Faral, no Graciela Blanco y toda esa barra y otros <risa> médicos que no, que no quiero nombrar porque hay un montón, de, Humberto mismo, este que trabajaban desde el comienzo en aquel, aquella locura. En, en ¿no? Maldonado la primera entrevista la hicimos en plen, en plena crisis del, de, del año 2002. Claro, y, eh, eran, claro porque Eran cua cuatro o, o cinco personas que parecían que habían bajado de un, de un plato volador, no sabían lo que pasaba en Uruguay y dijeron «Queremos abrir una universidad en Punta del Este» y nos mirábamos entre nosotros mira qué momento eligieron qué lindo este momento mar... <risa> lo que pasa lo pasa ver con el paso del tiempo lo, no lo que pasa es que los proyectos <risa> este tipo de proyectos como muchos más nacen como un sueño sí, sí. o sea este año como, como consecuencia de una crisis Como, Como consecuencia, consecuencia de una pero, pero lo importante porque es... hay que tener ingenio y la capacidad de imaginación de cómo hacer nacer y crecer algo desde eh, la, la, la dificultad mayor. Exacto, pero ¿Sí? lo, lo importante no es la crisis en el sueño, porque claro, si uno no tenés el sueño, el sueño no, sí, sí. no no, no, no puedes avanzar y lo bueno, mismo lo mismo pasó con frecuencia abierta, nació también en en momento de crisis en, en, en, en lo más profundo de la crisis del 2002. Y bueno, aquí estamos. Y, y aquí estamos. tenemos muchos sueños para adelante que ya te contaré otras cosas uh -huh. y está y me gustaría por Veamos. supuesto seguir viniendo y acompañarlos porque está claro sí. eh, un gusto tenerte por acá, Julio el deseo de que bueno, esta etapa del Clade sea realmente fructífera para ti y felices fiestas. Bueno, amare. igualmente para ustedes y para todos los y El agradecimiento al Clade, a Karina, también, a Karina eh, va a mandar un saludo. Sí, que, claro, que sí. va por allá por el Clade, sí, siempre, siempre siempre siempre así visitándolos y, y este y, y bueno, el agradecimiento también porque desde que Frecuencia Abierta llegó aquí a Aspen, el Clade este es uno de sus presentadores de manera ininterrumpida y valoramos mucho el aporte de, de las principales referencias del departamento en ese sentido. Bueno, es un gusto para nosotros. Gracias, gusto. Gracias. gracias. La conversación hasta ahora fue con el licenciado Julio Ríos, director de Fortalecimiento Organizacional del Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAE. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.